7 de la mañana y 18 minutos. Decíamos en los títulos que hay conflicto, sigue el conflicto en el registro civil y siguen aplicando medidas. Estamos en contacto telefónico con Verónica Eiroa, representante de los trabajadores del registro civil. Verónica, buen día, bienvenida. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contarnos acerca de eh, cuáles son la, las medidas que están aplicando. No no ha habido avances en ninguno sobre el tema del de, de ingreso de personal y las conversaciones con, con las autoridades, ¿no? Sí, no, lamentablemente novedades positivas ninguna. Sí hay un, hay un par de novedades negativas porque este bueno, el el ministerio, el ministro la Secretaría en general se niega a, a negociar con nosotros este de manera bipartita y tripartita, porque en el AINATRA hasta lo que se ha hecho no podemos decir que es negociación, está porque se paran ahí enfrente y, y, y, y no no... A, a pesar de que asumen, de que hay una problemática, no no asumen la responsabilidad con respecto a la problemática que está, que es más o menos lo mismo, ¿no? Este, tuvimos que tomar medidas, eh, profundizar el conflicto, tenemos el el 14, el jueves que viene, eh, una nueva instancia andinata que esperemos sea con el nuevo director, este, que en realidad no es el 12, según lo que nos dijeron la secretaría, es este Eh, encargado de despacho que no sería lo mismo que, que director pero está con, con las, las potestades similares y este y, y vemos si podemos avanzar en esa instancia verdad uh -huh. Nos, nosotros tuvimos este eh, in, in, in, intentamos que eh, que el, el señor ministro nos dé una, una audiencia, él, él haya puesto la condición que sea a través de COFE, porque directamente con nosotros, a nosotros no nos iba a dar la, la, la audiencia esta, para poder llegar a algún acuerdo o algo como para poder... este eh, Eh, atenuar el conflicto bueno eh, eh, co le solicitamos a COFE que, que hiciera esa gestión, la hizo bueno y el, el ministro dijo que con nosotros no se iba a reunir, que se reunía solamente con COFE o sea que está, es como que eh, intensificar la distancia y el conflicto, ¿verdad? porque nosotros estamos intentando acercarnos y lo que hace la Secretaría es alejarse en realidad claro Eh, Verónica eh, cuáles son las medidas que están aplicando y en, y, y en qué oficinas fundamentalmente eh, las oficinas que cubre son las mismas que la anterior o sea en todo en todo, lo, en todo el registro civil de que la, la costa las piedras este montevideo eh, nosotros en, en las oficinas de inscriptoras lo que además de no de seguir sin emitir edictos Este, tampoco vamos a recibir edictos deprecatorios, los edictos deprecatorios de son los edictos que emiten las este, las oficinas de de, de que, que inscriben parejas que se quieren casar en el interior pero tienen domicilio en Montevideo eh, para precisar precisa que nosotros publiquemos esos edictos para poder continuar con el trámite del matrimonio y fijar fecha. Nosotros no vamos a recibir esos edictos, por lo tanto los, las parejas que se quieren casar en el interior tampoco van a poder fijar fecha, ¿va? Uh -huh. Este Después, en la calle de Uruguay, eh, que está la oficina por el centro de proveeduría, eh, no va a, a enviar materiales a las alcaldías, a las a las alcaldías que son las que las que hacen este eh, trabajo y tareas inherentes al registro civil no van a enviar material para, para el interior eh, en la oficina de notarial que es la que atiende las observaciones de, de las inscripciones de extranjeros van a seguir atendiendo un día solo la semana pero van a reducir la cantidad de gente van a atender solamente 50 personas por por martes eh, después este el, en las en las solicitudes de partidas web además de no de no responder este solicitud de eh, De no responder eh, consultas por mail tampoco van a, a expedir eh, partidas solicitadas en montevideo o sea que solamente las la, por web solamente se van a emitir partidas solicitadas del interior eh, eh, y, y, y ah, bueno esta asesoría historia también va a reducir la, la atención al, al público solamente los martes y creo que hasta hasta por ahí me parece, o sea, ya son unas cuantas medidas que hemos como que a, a cada lugar que teníamos una medida la la profundizamos un poco más, Esperemos no tener que seguir, porque uh -huh. lo que sigue ahora son los matrimonios, que no queremos llegar a eso. Pero ta, si, si, si si si si nos siguen tomando el pelo y y dejar, o sea, es una toma de pelo, ¿no? están claro. eh, banalizando totalmente nuestro, nuestro trabajo, nos están nosotros nos sentimos esclavizados totalmente, estamos explotados porque estamos trabajando muchísimo más de de, de nuestra capacidad y ellos siguen negando la situación y o sea, entonces me parece que tal, es es este es una burla. Esperemos que que se que se resuelva en breve. Uh -huh. Eh, las eh, tienen expectativas con con respecto al 14? Eh, sí, o sea, nosotros eh, siempre tenemos expectativas positivas y siempre vamos con esa actitud este para poder este para poder llegar a un acuerdo porque si no tenemos esa actitud para qué vamos, ¿no? Este siempre estamos abiertos a, a todo lo que nos pueda llegar a a aportar la administración y estamos abiertos a trabajar no solamente en simplemente en pedir gente, que sabemos que es complejo, sino que además en trabajar en, en soluciones que sean adyacentes a ingresar este personal, porque hay reestructuras y modificaciones de trabajo que pueden ayudar a trabajar más cómodamente para el público y para nosotros, ¿está? Que es eso en en lo que nos parece que está es es más este más profundo el tema de la distancia de la administración, que ellos hay, hay una solución que se puede dar o soluciones que se pueden dar, simplemente por A trabajar y tomando decisiones que tampoco claro. lo hace entonces está es eso, lo, es eso bueno, estamos estamos con, con ganas de, de trabajar en ese sentido no en todos los sentidos que, que se nos permita bien Verónica muchísimas gracias por la información y por el tiempo ¿eh? no por favor gracias a ustedes, estamos a las órdenes muchas gracias hasta luego